impulsan proyecto de alivio fiscal para las empresas de software en La Plata. El Intendente Julio Garro envió al Consejo Deliberante de La Plata el proyecto de ordenanza que exime del pago de las tasas a todas aquellas empresas de software que decidan radicarse en la ciudad y mantengan un equipo de trabajo de al menos cinco personas. La iniciativa, que ingresó al deliberativo, adhiere a la ley que crea el régimen de promoción de la economía del conocimiento, que fue sancionada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La normativa crea un registro de beneficiarios en el que podrán anotarse empresas, entidades de educación, ciencia y tecnología, asociaciones y cámaras vinculadas al software. por los recortes en los planes Potenciar Trabajo y Progresar. Hoy a las 10 de la mañana desde Plaza Paso, en 13 y 44, la Coordinadora por el Cambio Social, el MST Teresa Vive y Barrios de Pie se movilizarán a las oficinas de ANSES como medida de lucha para repudiar los recortes de Potenciar que tuvieron beneficiarios de las becas Progresar. La marcha se enmarca en un plan de acción nacional. El sábado pasado miles de integrantes del Potenciar Trabajo no cobraron por las tareas realizadas en el mes de agosto. Un servicio que informa más cerca. Realizan actividades y talleres en el Parque Ecológico por el Día de la Primavera. Se informó que el predio permanecerá abierto todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde donde se pondrán en marcha tres capacitaciones con entrega de certificados oficiales. Una de compostaje los lunes y miércoles a las 2 de la tarde, otra de producción de plantas y forestación los martes y jueves a la misma hora y una última de huerta agroecológica los martes de 9 a 10 y media. A su vez se dictará un taller de cosmética natural el sábado 10 a las 10 de la mañana e incluirá la elaboración de diversas preparaciones caseras. También los visitantes del parque podrán aprender sobre las plantas silvestres medicinales el domingo 18 a las 10 y media de la mañana. La actividad incluirá una caminata de información para saber cómo reconocerlas, utilizarlas y aplicarlas en el armado del botiquín natural. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región. All right.